Ha, pękny, ha, ha, pękny, ha. El Grupo de Participación Ciudadana para la Mejora del Barrio bilbaíno de Achuri, eh, denominado Locomotrack, lleva mucho tiempo reclamando que la antigua estación de Euskotren pase a ser un espacio para el barrio, una, un espacio que lleva abandonado desde el 2019. Pues bien, eh, recientemente ha sido publicada en prensa la noticia de que este espacio será la sede del Museo del Ferrocarril, otra de las opciones que existían. Eh, y bueno, pues para hablar de ello, tenemos al otro lado del teléfono a Igor Uri, Vive, y miembro de locomotora. Muy buenas. Igor, ¿qué tal? A ver, ahora, ahora, Igor, ahora. Eguardión. Bueno, Bye. Igor, a ver, cuéntanos un poco. Qué, ¿Cuál es la, la noticia exactamente que ha sido publicada? Y un poco cuál es vuestra valoración. Bueno, eh, a ver, a, a falta de, de que sea de que se confirme oficialmente, porque esto ha salido en una en un medio de comunicación. Eh, pues la noticia es que, pues que se, han, pues se ha corroborado un poco uno de los míos que teníamos, que era que, pues vaya, eh, que el hall de la estación, que llevaba en desuso desde hace tres años, como has comentado, pues eh, sirviera para o lo, lo utilizaran para, para una, un museo, sala de exposición. No está muy claro. Lo que ha salido en prensa ha sido que, que parte del museo del ferrocarril que hay en Aspecia desde hace un montón de años, pues parte de ese museo lo van a traer al, al hall de la estación qué pasa con eso pues que bueno pues todas las reivindicaciones y un poco en, en todo nuestro trabajo que ha girado en torno al, al, al uso de ese espacio del hall y del entorno de la estación y tal pues eh, se ven un poco truncadas porque no no, no hace referencia pues a que sea un espacio abierto ni de uso para el barrio ni nada de eso entonces pues nos hemos quedado un poco perplejos porque es una ocurrencia un poco un poco que no va a ningún lado, un trabajo que lleváis haciendo desde hace mucho tiempo bastante multidisciplinar no pues en el barrio también pues incluso no con las autoridades competentes y eh, que incluso bueno pues eh, hasta el ayuntamiento ¿no? de, de Biloao pues ha manifestado su apoyo ¿no? a que sea un espacio del barrio o bueno o, o ha sido votado ¿no? ahí en, en el pleno Sí, bueno, eh, desde que salió la noticia de que la estación iba, iba a dejar de tener ese uso de, de estación como tal, hace ya, pues, cálculo que unos 6, 7, 8 años, pues, bueno, hubo gente que ya vio, pues, esa posibilidad, ¿eh? ¿no?, la que comentas, de, de utilizar la estación, pues, como espacio público abierto a la ciudadanía y nos pusimos a, bueno, eh, nos pusimos manos a la obra para, precisamente, para definir eh, el barrio, qué necesidades tenía… Uh -huh. Y a ver cómo podría ser que ese espacio que en un futuro cercano iba a estar ya en desuso, pues podría ser utilizado para, para fines eh, públicos. Eh, bueno, la escuela también está al lado, justo pegada a la estación y tal, no solo de Achuri, porque al final la estación está a cinco minutos del casco viejo o menos, uh -huh. de la vieja, solo coheche, no es una cosa solo, Eso que no me es... enseñaría solo al barrio de Achuri, si sí, yo creo que es un, estratégicamente es un sitio como muy. Uh -huh. Muy central, ¿no? Ya te digo que el casco viejo, como, como bien sabes, pues está en nada de tres, cuatro minutos. Entonces, ah, sí, pues, y una eh, zona donde los vecinos también pues eh, llevan tiempo reclamando, ¿no? Espacios para el barrio. Sí, eh, Achuri, bueno, el casco viejo es un, un, unos barrios eh, y la zona de toda esta cena eh, que carecen de ese tipo de espacios, eh, públicos abiertos, Eh, que estén al vamos que quede en pie al, al uso por parte de la ciudadanía para que para, para lo que corresponda o lo que se decida vale hay muy poco mm, hay muchas ideas ya ¿no? en la mesa desde locomotora que se impulsó también no una serie de... hace, Sí, hace cuatro o cinco años se impulsó como una especie de escucha a la ciudadanía pues del barrio eh, también participó con del caso viejo y tal pero bueno eh, participaron un montón de gente directa e indirectamente indirectamente igual más de 600 personas calculamos directamente como unas 300 personas en mm. los talleres tras y demás ahí recogimos un poco eh, pues eh, el pulso de la gente para ver qué pues, se podía hacer en ese espacio mm. y también nos hemos reunido con el ayuntamiento con el tren que es el, el digamos los dueños de, de la estación eh, Hemos hablado en el Con Gobierno con Vasco, comisión, eso es, en el Parlamento... Y en, pan, uh -huh. y en la Comisión de Cultura. Eh, tenemos, todavía más, te, tenemos todavía más recorrido en ese aspecto. Seguiremos hablando con el ayuntamiento, seguiremos hablando con otras comisiones del Gobierno Vasco. Nos gustaría hablar con Escotren y área, Escotren, Escotren, Escotren. Pero, bueno, parece que no tiene muchas ganas de hablar ya con nosotros. Desde hace tres años, así antes de la pandemia y tal, eh, cortaron un poco por lo sano la comunicación que teníamos hasta ahora con ellos, que era una comunicación como bastante... Eh, normalizada, digamos, vale, pero bueno. Eh, y un momento delicado, eh, perdona Igor, un momento delicado de la pandemia que eh, la mencionas porque es un espacio bastante amplio, ¿no? Que, que en tiempos de pandemia pues podría haber también servido para muchas cosas, ¿no? Sin embargo bien, se mantuvo eh, cerrado a Calicanto y durante todo ese tiempo. Es que de hecho, de hecho, eh, la pandemia se visualizó y se, y se visualizó gráficamente muy claramente que es muy necesario en Bilbao y sobre todo en esta zona ese tipo de espacios uh -huh. eh, amplios, abiertos, eh, que se pueda transitar por ellos libremente. Bueno, pues ese tipo de espacios son precisamente los que hacen falta, No eh, que estén abiertos, no los que hacen falta que se cierren o se utilicen para otro museo más. Otro uh -huh. museo más no es necesario, muchos son ya deficitarios, hay una saturación en Bilbao es terrible que... de museos. Ah, y Esa no es otra cosa es que, que habéis querido destacar, ¿no? Que, que ya existe saturación de museos, ¿no? y muchos de ellos deficitarios además y, hmm. y, y lo que hay precisamente es un déficit del de otro de sitios donde la gente puede desarrollar pues lo que dé la gana en, en, el, en, el, en el proceso de escucha que hicimos hace cuatro o cinco años pues salieron un montón de ideas bueno, desde bibliotecas pues, sala de reuniones sala de conciertos sala de un montón de cosas hmm. eh, no solo lo que es el hall de la estación que es algo que al final nos hemos tenido últimamente es toda todo alrededor es el paseo que da la ría Ahora Ajá. el tranvía lo han alargado hasta Bolueta. Eso no te iba muchos, a preguntar, porque, porque es una zona que ha tenido muchas intervenciones, ¿no?, recientemente. Sí, ha tenido muchas intervenciones, pero a la vez, por ejemplo, en el plan general urbanístico, eh, ahí se supone, por lo, que, por lo que comentaba el ayuntamiento, mediante vídeos y, bueno, en y el propio PGU, bueno, pues ahí iba a haber un paseo. Es la última, digamos que es la última zona, el último paseo, la última zona pegada a la ría eh, en todo Bilbao. ...que no está urbanizada... ...que está cerrada a cal y canto... ...¿vale?... Mm. ...en todo... ...si os fijáis en San Ignacio... ...hasta de Deusto... Bueno, han, ...han hecho un... ...un paseo de... ...pegado a la ría... Super, ...está súper bien... En, ...anteriormente... ...en Abando Ibarra y tal... ...pues esta es la... ...es el último, digamos... ...el último sitio... ...en el que el... ciudadano una ciudadana... ...no puede acceder... ...no puede pasear... ...ni andar... Mm. ...ni hacer nada... ...está cerrado... ...ahora pasa mm. el tranvía... ...se supone que se iba a hacer... ...una zona eh, mixta... ...¿vale Eh, una zona guardada para que pase el tranvía hasta Bolueta y otra zona de paseo hasta bueno La Peña, Miraflores y tal y de Una momento, continuación pues, no, para unirlo no. con, con La Peña, claro que ahí sí que continúa el paseo no Más arriba. Eso es, sería una forma muy buena, pues por ejemplo, de unir desde San Antón hasta La Peña y poder ir andando por un paseo al lado de la ría tranquilamente hmm. sin un tipo de peligros, es una zona insegura también Al lado de un Tranquilla, colegio Autobuses, al <risas> lado de una escuela yo soy eita de esa escuela y sé lo que son los semáforos precisamente los que pegan a la estación, tanto uno como el de la otra esquina digamos, uh -huh. que es donde acaban varias líneas de autobuses y es una zona muy insegura, no solo para los niños en horas punta, ¿eh? a las nueve y a las cuatro y media pues es cuando entran y salen, es que en general es una zona como, está muy, muy, muy, muy poco, muy, muy poco eh, cuidada digamos en ese aspecto, a nivel de seguridad, pero es que a nivel también de, ya te digo de que nos, nos implanten ahora un otro museo más ahí, pues hmm. no sé, nos parece un poco una ocurrencia más que una buena idea. Hmm. También habéis mencionado que os sentís eh, ignorados e ignoradas, ¿no?, por el ayuntamiento, que en el fondo también es un actor principal aquí, pero que mantiene un poco el mutis, ¿no? Pues eh, hace hace tiempo que ya, que, que no tenemos la, una relación un poco, no porque no queramos, eh, sino porque ellos también parece que han optado por... ...el silencio respecto a hablar con nosotros... ...pero por otra parte también es verdad que hace... ...si no me equivoco un año, antes del verano del año pasado... ...en el Pleno se, se votó y salió adelante una propuesta de... ...o sea, un, lo diré, una moción en la que se comentaba que... que, que bueno, que, que sí, de, que a su manera, con sus palabras y tal... ...pero venía a decir que ese espacio estaría muy bien... ...que fuera utilizado pues para el barrio, para las ciudades del barrio y que no se priorizara otro museo más bueno pues justo a cosa ha pasado ha ocurrido lo contrario entonces pues bueno me imagino que lo que tenemos que hacer nosotros ahora es eh, intentar retomar aunque nos lo están poniendo un poco difícil pues la, la comunicación con el ayuntamiento con Escotren al gobierno vasco tenemos atención de ir también a la comisión de cultura y no perdón de transportes uh -huh. y nosotros no damos no tiramos no arrojamos la toalla creemos que todavía hay posibilidades de Dentro de lo que cabe, de intentar eh, arañar algo respecto a las reivindicaciones del barrio, vale, uh -huh. eh, tanto en el hall, estación, como en alrededores, creemos que es justo y creemos que son, no sé, el, el, los estudios que hemos hecho son estudios muy eh, o sea, profesionales, hecho por gente que se dedica a ello precisamente, y, y bueno, por lo menos que los tomen en cuenta y por lo menos que las valoren y por lo menos que hacerles ver que... Que bueno, que cuando escuchas a la gente que vive en el barrio y trabaja en el barrio y va al barrio y conoce el barrio y vive el barrio, pues bueno, pues eh, de ahí pueden salir pues ideas que son, pues que se ajustan más a la realidad y a las hmm. necesidades del propio barrio. Hmm. Es algo lógico y normal. No, no estoy contando nada extraordinario, pero ya es hora de que se coja esa costumbre, ¿no? Hmm. Sí, algo además, eh, bueno, museo, algo.. Mmm... Una actividad eh, muy relacionada con el turismo y, bueno, una de las denuncias, ¿no?, por parte, de, pues, del casco viejo de Achur y de la zona centro, ¿no?, de Bilbao, de, de ese ese giro que, que está habiendo, ¿no?, de esa pérdida de vida en el, en el barrio porque se orienta excesivamente hacia el turismo, ¿no?, ese encarecimiento de los precios, etcétera, etcétera, que, bueno, pues repercute, ¿no?, en la calidad de vida en el barrio. Pues sí, un poco la línea es, un poco, bueno, la línea es esa, es decir... Hoteles, eh, no, más amante. hoteles, más museos, más turificaciones, mm, sí, significaría, poco, ¿no? Bueno, lo que hemos comentado varias veces, ¿no? Pues ese bilob de postal, ese vilo para el que está de paso y, y no tener en cuenta pues, a la gente que vive y trabaja en, en, en esta ciudad o en estos barrios. Uh -huh. Nosotros lo que reivindicamos es un corazón de barrios, eh, barrios con vida, barrios con, bueno, con vida en el sentido de que de que de que bueno de que, de que haya vida propia de barrio vale y que haya espacios que posibiliten eso y que se pueda desarrollar ese tipo de, ¿no? de ese tipo de iniciativas que tienen los barrios desde el barrio para el barrio mm -hmm. y luego pues, ahí bueno, hay, no, hay... Y... siempre hay reticencias ¿eh? también ha sucedido <risa> recientemente no con, con Bilbao la vieja no otro edificio que bueno podía haber sido aprovechado para dar espacio a la gente del barrio pero mm, se sí. se siempre se suele preferir <risa> que darse la gestión, ¿no?, a, a otras entidades, ¿no?, un poco... Bueno, pues el capital manda en estos casos normalmente, por desgracia, mm. y, eh, precisa, y justo a este ayuntamiento en Bilbao, pues bueno, eh, no es que sea muy proclible a, a decir un poco, ¿no?, un poco a... a no tener la tendencia de, pues mm. eso, de, de, de, de venir al barrio, escuchar al barrio, tomar nota, qué hace falta... Y no digo de nosotros imponer nada, simplemente digo, bueno, pues tendrás que tomar el pulso al barrio si quieres mejorar el barrio. No en Achuri, ya, en cualquier, o en cualquier otro sitio de Bilbao. Uh -huh. Me hace bastante el normal, lógico, que en otras ciudades en Europa eh, está mucho más normalizado, pero para estas cosas parece ser que aquí pues vamos como un poco detrás y eso aún, aún no hemos comentado. Gente que ha trabajado con nosotros, arquitectos, bueno, nosotros hace un par de años traemos a... A Bilbao hicimos una conferencia con Nacho Amán, que es una arquitecta referente al nivel de Estado español, que tiene un montón de premios y tal, y nos comentaba que este tipo de procesos de escucha de por parte de las instituciones a los barrios en otros sitios de Europa son algo mucho más habitual, normalizado, y nadie se lleva las manos a la cabeza, ni ocurre nada raro, ni nada, todo lo contrario. La gente sale ganando. Sí, será y cuestión la de es que, será en cuestión en la cultura democrática, Sí, hombre, pues sí. Pues eh, seguramente sí. <ríe> pues nos quedamos con esta idea, Igor. Eh, y esperemos que esa cultura democrática pues, eh, vaya desarrollándose poco a poco, sobre todo si es por locomotora, pues así será, porque lleváis un tiempo realizando eh, un trabajo importante en este sentido. Así que no sé si quieres comentar alguna cita de cara a futuro o algo relacionado con con este tema que estáis preparando bueno nosotros de momento ya te digo que no arrojamos la toalla lo tenemos uh -huh. clarísimo esto ha salido en una en un medio de comunicación concreto eh, y bueno a falta de esperar eh, a falta de, de que salga el digamos la comunicación oficial o que se haga oficial y tal aunque parece que los tiros van por ahí no uh -huh. la, del, la del museo del ferrocarril eh, no arrojamos la toalla y bueno luego decidiremos, decidiremos eh, Antes, después de verano los siguientes pasos que vayamos a dar Pero desde luego arrojar la toalla no lo vamos a hacer eso seguro o son de Igor pues eh, Igor Uribe es que ricasco El, eh, vale. por eh, estar charlando aquí con nosotras para la roguita más aspiratía para suelta la olla y hasta cuando queráis hacer? venga <ríe> venga que bye